Nosotros habíamos realizado una reunión de delegados en el día de ayer para evaluar qué hacíamos, si ratificábamos o rectificábamos el paro que habíamos votado en diciembre con el no inicio del ciclo lectivo. Como surgió anoche, a altas horas de la noche, esta nueva propuesta del gobierno, entonces llamé a los delegados por teléfono para darle la nueva propuesta y se la nueva propuesta, o sea que desde el la, laudo llevamos eh, la aceptación de dicha propuesta, pero también solicitamos que se siga negociando con la devolución de eh, los descuentos hechos por los días de paro, que se siga trabajando sobre infraestructura y además que se le Gente que se jubilaron entre el 2001 y julio del 2005, premio que había sido aprobada ya la ley, pero el gobernador la vetó. Sobre esos tres puntos, lo que solicitamos es que se siga eh, conversando.